Por encima de los 24 mil millones de dólares, y que va a generar puestos de trabajo que se puede más o menos pensar, por los cálculos que se están haciendo, que superarán los 250 mil puestos de trabajo este año. Y lo que resulta también ser muy trascendente es que no solamente el crecimiento de nuestra economía se va a centrar siempre en los hidrocarburos y la minería, como ha sido en los últimos años. Sino que esta vez participarán otros sectores de la economía, todos los sectores de la economía y fundamentalmente la agricultura y el turismo van a jugar también un papel fundamental en las nuevas inversiones. Eso es una buena noticia para el país, porque eso resulta de la confianza que tienen los inversionistas en el buen desempeño que ha tenido el presidente del Perú al conducirlo de fin en el a r a g e ñ a c a s t a m o s n directo para RPC. ¿Podría reiterarnos, por favor, su, su parecer respecto a la. Ratificación de la condena al b e r t o Fujimori. Bueno, es un, una decisión que toma el Poder Judicial, que es jurisdiccional y es autónoma esta decisión. Nosotros tenemos que respetarla y se tiene que cumplirla. ¿Es t r a d e c i s i l e Fíjese, es una decisión y esas decisiones que toma el Poder Judicial, a mi juicio, ya no resultan ser comentadas, sino que simplemente hay que respetarlas y hay que a c a t a r l a s、sí. La posición del de presidente del Congreso de la República, Luis Alba Castro, al término de la ceremonia de inauguración del año judicial 2010. Regresamos, directo en directo a RPP.